Contame Dani cómo fue que aterrizaste en Cañuelas, que llegaste a jugar acá en el Tambero. No, fue un día muy, o sea, muy rápido, porque bueno estaba en Banfield y jugaba, jugaba ahí en la reserva de Banfield y bueno justo ahí me llamó mi representante y me habló de Cañuelas y me dijo que si lo pienso y veo si si me parece bien si si puedo ir allá y también me llamó el el técnico el Martín, el DT claro. me llamó para, para hablar conmigo si tenía si que tenía ganas de ir a jugar con él y bueno fue fue muy rápido porque fue en un, en un día todo pasó en un día y y no lo viví, y dije, sí Y, y, bueno. y en Banfield, ¿en dónde jugabas? ¿En la reserva, en la cuarta? Sí, en la reserva. Sí, llegué, en la reserva. Llegaste hasta la reserva. ¿Y cómo fue tu llegada a Banfield, entonces? no bueno, llegué a Banfield en el año 2017, que me trajo mi representante ahí, fui a hacer la prueba y me quedé. ¿Y vos en qué en qué momento llegaste desde Camerún? llegó acá en la Argentina en el año 2016, o sea... Fin de noviembre por ahí. Bueno, cuando llegó yo, eh, justo mi hijo me decía que los, pibes, los chicos se van de vacaciones, así que voy a, volver, voy a poder entrenar solamente al principio del año, porque estaban ya terminando el año. Y bueno, estuve ahí con él un par de semanas y después la, la Navidad de ahí me, me llevaban para hacer la prueba. ¿Pero vos allá en, en Camerún jugabas a, al fútbol? ¿Jugabas en algún club? Sí, sí. Jugaba allá. En, dónde, en, ¿en, en un club que se llama Style, Uruguay, eh un club de mi, mi ciudad. ¿Y cómo fue? ¿Pero el, el equipo juega en alguna categoría del fútbol camerunés? ¿O es una liga local? No, eh, juegan en una liga local, pero... Mi repe me, tiene me... socio ah. allá, y yo estaba en la sub-17, y ahí me dio su socio en la selección y me contactó y me habló y bueno, y ahí arrancamos todo y hablaron con mi papá y mi papá me preguntó a mí que yo tengo la decisión de si yo quiero venir acá y bueno, Era un momento difícil para mí, pero bueno, tenía que tomar una decis decisión de mi vida. ¿Y cómo fue entonces abandonar a toda, a toda tu familia? ¿Y cuándo fue la última que la viste? Eh, fue difícil al principio cuando estuve pensando para venir acá, porque bueno, cuando naciste en un lugar, y, y que dejar, era difícil. Pero bueno, también tengo un sueño, y mi sueño de ser profesional en el Fútbol Mundial. así que bueno no lo en venía acá porque me yo o sea hablaba muy bien de Argentina la gente y, y ahí la gente conoce comienza independiente río y también a los jugadores de acá Messi y Maradona eso entonces dijo bueno a eso es el momento de crecer porque en Camón el fútbol no no como acá, eh, dos son dos cosas diferentes, entonces tomé la, decis la decisión de venir acá, fue un momento difícil, y bueno, llegó acá y pues, gracias a Dios me, me fue bien, y para, para mi familia fue difícil también, pero bueno, cada uno tiene su vida y tiene que buscar lo que le gusta. Sí. Y, hace, y hace como un año y meses que no vi a mi familia, porque en la pandemia no pude viajar en diciembre. Así que hace un año y tres meses ya que no vi a mi familia. O sea que de vez en cuando te hacías una escapada para Cabreú. Sí, cuando llegaba acá sí, fui un par de veces, fui a veces a mi familia. Sí, así que me decís que se habla del fútbol argentino allá en, en tu país. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y por ejemplo, ¿de qué hablan o, o qué conocen? Allá conocen a Boca, Independiente, también a ha habido. A San Lorenzo también muy poco, pero ese, ese equipo sí. Y bueno, y como, como Maradona es alguien que siempre me ha dado mi papá. Y yo dado el video. Y eso, se nota que el fútbol es acá. Yo cuando estaba allá, decía, no, allá es mejor, entonces... Y también cuando me hablaban de, de venir acá, empecé a buscar los videos del fútbol acá, y bueno... lo miraba en el YouTube y decía, no, allá hay más, así que hay que dar un paso más adelante. ¿Y qué era entonces para vos cuando estabas en la reserva de, de Banfield, de taladro, y te tocaba enfrentarte con, con Boca, con River, con Independiente? No, la verdad no tuve la, la suerte de, de jugar con ese equipos porque yo recién empiezo a jugar porque tenía que esperar la edad y bueno, cuando yo cumplí los 18 años, llegó la pandemia, entonces tuve un año sin jugar, sin competir, sin nada. Ajá. Y bien cuando empezamos a jugar ahí, jugué, sí. en, creo que dos partidos, ¿sí? Con la reserva ahí, bueno, no me tocó la... Pasó que juega contra ese equipo. Y, sí, y cuando me hablas de tu llegada a la Argentina, todo este proceso de adaptación, hay algo que creo que a todo, a todo el que ya te conoce, el hincha de cañuelas que vio que llegaste desde Camerún, que pasaste por Banfield, y ahora que me decís que tenés poco tiempo en la Argentina porque la verdad son unos cuantos años, creo que lo que más llama la atención es cómo aprendiste a hablar español. <risa> ¿Cómo? Sí, la verdad me, me dicen el todo así, pero bueno. Y fue aprendiendo solo. escuchando a la a la gente hablar, los movimientos y eso, y lo ya los entrenamientos, y yo no entendía nada, no hablaba nada, y bueno me ponía en la, la fila, o sea el último de la fila para ver cómo hacen los ejercicios para entender y para poder hacerlo también. Y bueno fue difícil, no cuando llegué no entendía nada y luego no me enseñó porque me puse una profesora pero después cuando si terminé las vacaciones me... porque fuimos a pasar la navidad en su ciudad que se llama Osario y ahí yo estudiaba con una profesora y cuando nos volvimos para Buenos Aires ahí no no tuve suerte más de y, y estudiando eso y llegué ahí en Banfield y bueno empezó así ah, se me fue a solo Fue un año difícil y bueno, como el español, el español también es más parecido al francés y entendía algunas palabras con el tiempo, ¿viste? pero así fue, yo fui aprendiendo solo. Claro, vos manejabas el francés y el inglés, ¿te viniste con el inglés acá? o El inglés más o menos, el inglés yo tengo lo básico nada más, y, o sea, lo, lo básico, no, no hablo muy bien inglés, pero francés sí. Muy bien. Y, y cuando estaba, por ejemplo, en los, en los entrenamientos Y me contás que, que se te hacía difícil entender ¿Alguno intentaba, por ejemplo, explicarte en inglés? ¿O vos sí, te sí. de entender en español? Sí, lo compañeros Había alguien ahí que se manejé en inglés conmigo Pero bueno, no llegaban a explicarme Pero intentaban, intentaban La verdad, eh, estoy contento de estar acá Y tengo ganas de... Vivir. Hacer bien la cosa, de, de seguir adelante y seguir pidiendo eso. Y bueno, venía entrenando bien, venía poniendo la pila, poniendo ganas, y bueno, y, y me tocó la suerte después de visitar de de acá el primer partido y se me fue yendo ¿viste? Claro. Pero nada es fácil, hay que, hay que tratar de, de dar un poquito más cada día. ¿Qué te pide Martín? Sí, hay. muchas cosas, varias cosas como eh, lo táctico, ¿viste? Cómo tengo que moverte en la cancha, eh, cuando tener que tomar la decisión del pase, del centro, de, de encargar, y bueno, me pide que, que yo yo juegue mi juego, lo que yo sé hacer, que tengo que hacer lo que yo sé hacer y tengo que disfrutarlo. Y eso. Pero, pero, por ejemplo, para el partido este que, que ganaron 4-1, donde ¿sí? Fuiste un, un protagonista vos, incluso dando dando pases que culminaron en gol. Este tipo de circunstancias, por ejemplo, ¿qué te decía? Que encares al defensor, que busques a Diego, que, eh, que era en este caso Aguirre el 9, que terminó siendo dos goles. ¿Cuál era la solicitud específica? Sí, o sea, depende de las situaciones. ¿viste? Y bueno, me, me, a veces me dice si, si te quedas, o sea, con mano a mano, donde lo puedes encargar a cero. tiene libertad de hacerlo, eso me, me dice él a veces, y me dice si tengo posibilidad un una opción mejor de dar el pase, que tengo que dar el pase, o se entra entrar para, para el delantero, pero en esas acciones, llegó ahí y tengo la decisión de hacerlo personal, claro. y de hacer lo mío, que yo sé hacer, me, me dio la confianza y lo hice. Y ahora, vos en este momento, ¿dónde estás viviendo? Ponete, ahora que estás en, ahora que estás en tu casa, No, por pues agua estoy en, en la pensión de, de del del club, Cañeras. En la pensión del club. ¿Y qué te parece sí. la ciudad cuando salís a caminar por no, Cañuela? ¿Te gusta? Messi sí, me gustó porque es un lugar muy tranquilo. Y bueno, pregunté si también es seguro y la gente me dice que sí. Y bueno, la verdad me gustó mucho por la tranquilidad que hay acá porque yo soy una persona que me gusta el lugar tranquilo. No me gusta... Mucho donde hay joda, donde hay ruidos, entonces a mí, en mi gusto, sí, me gustó mucho Cañolas, la verdad la ciudad me gustó mucho. Y entonces, porque vos, claro, vos cuando estabas en Banfield vivías en una ciudad y acá tenés la posibilidad de salir a caminar y te metes al medio del campo. Sí. sí. Dani, muchísimas gracias sí. por, por el tiempo, este, no sé si quisieras decirle algo al hincha de Cañolas que, que te va a estar escuchando del otro lado, que te está escuchando... Eh, y que bueno, que te conoció hace poquito y que recién ayer, tuvo el, el otro día, tuvo la posibilidad de, de verte en cancha de modo, como titular, ¿no? En este sentido. sí No, solamente yo, yo sé lo que yo vine a hacer y lo agradezco mucho a los hinchas. Y estoy contento, la verdad estoy contento de estar acá y me está haciendo bien en la cabeza, o sea... en el sentido de traer a mi familia, a la gente, pero estando acá me está cambiando mucho la cabeza, así que la gente acá, muy buena gente, y vamos a seguir adelante, y ojalá podamos lograr ganar con el, con el club, porque el, el, el, ese es un objetivo que yo tengo, así que nada, le mando saludos a todos, y les quiero mucho a, lo, a todos los hinchas de Caineras, y vamos a ir por más. Cada día vamos a poner un poquito más